Bueno, yo eh, lo primero es felicitar a Argentina, creo que es digno vencedor del, del partido, um, cuando miras las estadísticas, ¿no? aunque las estadísticas muchas veces suelen ser impostoras, pero si las miras ves claramente que han sido superiores a nosotros en, en, todo, ¿no? en todo, numéricamente en todo, han tenido mejores porcentajes en el tiro, han recuperado balones, han estado mejor en, todo, en todos los aspectos y sobre todo en un aspecto que para mí es definitivo, por lo menos como entrenador o la manera que yo consigo el juego es esa, ¿no? ellos al final han dado 23 asistencias y nosotros hemos dado 5, ¿no? lo cual en mi opinión habla muy bien del concepto de juego um, con el que ellos desarrollan su baloncesto, ¿no? entonces en ese sentido yo creo que ellos están uh, perfectamente ensamblados nosotros estamos en en un proceso evidentemente eh, somos cosas que no queremos ser y, y a veces mm, queremos ser cosas que todavía no somos ¿no? entonces eso se traduce en nuestra personalidad en la pista ¿no? emocionalmente somos un equipo hoy por lo menos lo hemos demostrado muy, muy, muy inestable eh, no hemos podido imponernos en ningún aspecto del juego ni en el juego interior no hemos tenido la posibilidad ni la generosidad de Pasarnos la pelota, mover la pelota Había mucha mucha ansiedad Sobre todo cuando ellos han cogido una, una diferencia mayor de 10 puntos Y creo que Defensivamente Hemos empezado y hemos terminado Blandos, despistados Sin concentración sin falta, o sea, con, con falta de agresividad ¿no? Entonces Realmente no, no, no es un partido Del que nos podamos sentir satisfechos Para nada Porque yo le decía a mis jugadores que tampoco hemos estado a nuestro nivel, ¿no? Yo asumo que Argentina es mejor equipo que nosotros, pero si tú das todo lo que tienes, al final no te queda más remedio que darle la mano y felicitarle, ¿no? El problema es que Argentina ha hecho un gran partido, pero nosotros hemos sido una versión uh, mala de nosotros mismos. Sánchez de Canal 13 de San Juan, para el entrenador. Eh... Habló de la superioridad argentina. ¿Se va preocupado de, de, de cómo hoy jugó Panamá de esta versión? O, ¿O cree que ha sido solamente la noche de hoy? Bueno, eh, yo creo que eh, los entrenadores somos bastante inconformistas y perfeccionistas. Incluso cuando salen las cosas bien, le está dando vuelta a la cabeza. Yo creo que, es lo que te decía antes, ¿no? Eh, incluso en la derrota. Uh, se pueden sacar conclusiones positivas ¿no? normalmente cuando, cuando pierde parece ser que no es, ese no es un campo fértil para el optimismo ¿no? parece que no lo es pero nosotros no tenemos demasiado tiempo para quedarnos anclados en esta derrota ¿no? dentro de 48 horas mañana viajamos dentro de 48 horas viajamos contra Paraguay lo cual para nosotros es un partido fundamental y indudablemente tenemos muchas cosas que mejorar pero el error tiene la La, la capacidad o tiene la, la, la virtud de, de enseñarte, es de decir, si realmente aprendes de los errores puedes evolucionar, entonces yo creo que del, en el mismo proceso que, que hoy hemos aprendido una lección o deberíamos de haber aprendido una lección, tenemos que aprender a desaprender, aprender a desaprender todo lo que hemos hecho mal hoy para volverlo a hacer el, el, el, el próximo partido, yo creo que... Uh, hay muchos atenuantes, pero que no es ni momento ni lugar, porque además sonarían excusas y, y no hay ninguna excusa. Para Javier, eh, Fabián Pérez de Tice Sport, programa uno contra uno. Eh, el primer tiempo, independientemente de que el trámite lo dominó Argentina, como casi todo el partido, eh, no era tanta la disparidad en el, en el tablero, en el marcador, ¿no? Pregunto, ¿dónde crees que, que se produjo esa, que, ese quebranto en el juego como para que Argentina termine ganando por esta diferencia? En, en defensa tenemos que, que hablar más, porque ellos uh, tiraron tiros fáciles, uh, abiertos, y para ganar podemos te, te, tenemos que defender más duro. Uh, yeah, ten, si, si jugamos juntos en defensa y hablamos, claro, podemos defender mejor, pero no, no defendimos nada hoy, yeah. Manuel, estas eliminatorias eh, ilusionan y desilusionan muy rápido uh -huh. y yo, con la posibilidad de ser primero de grupo si van, ¿no? y el, el próximo partido golpe se va a una diferencia de más de 20 ¿cuán importante es el tema de la diferencia en este partido a futuro? porque creo que por ahí muchos partidos no se sé, piensa que puede ser decisivo para el final de la segunda etapa realmente fíjate lo que te digo y te soy honesto ni, ni, ni me he preocupado de eso ni me he preocupado eso no es eso lo que me importa yo yo en mi cabeza tengo la idea de que antes que salir a ganar tienes que salir a jugar esta es mi manera de ver las cosas ¿no? nosotros hoy realmente no hemos salido a jugar y ha pasado lo que ha pasado el tema de la diferencia para mí no es significativa es decir yo es digamos que ese planteamiento yo tengo bastante claro que la, la, las primeras posiciones se las van a jugar o se las iban a jugar Argentina y Uruguay eso yo lo tenía bastante claro ¿no? ...y a nosotros nos toca pelearnos con, con Paraguay... ...o sea, cada uno tiene su nivel... ...y este es nuestro nivel... ...entonces lo primero es intentar asumir esta situación... ...no es un tema que me preocupe... ...me, me preocupa durante el desarrollo del partido... ...y por lo que estoy viendo... ...es decir, por, por lo que he visto en, el, en la pista... ...y por, lo, por, por, por el desarrollo, ¿no?... ...por lo que ha ocurrido en el partido... ...me preocupa esa diferencia... ...no porque al final tenga un reflejo en una clasificación... ...sino porque es el reflejo de lo que hemos sido hoy en la pista... ...¿entiendes la diferencia? ...entonces, eso sí me preocupa... ...no porque al final el más menos arriba vaya a ser que vaya primera, segunda eso a mí realmente no no es una cuestión ni, ni que la haya pensado última pregunta por favor Manuel, eh, Bruno Jardine de Radio Revés Córdoba quería preguntarte sobre tu opinión con respecto a la Liga Nacional Argentina, porque hemos visto que en tu equipo hay tres jugadores que juegan en la en la Liga Nacional entre ellos Higgs que había sido había llegado a la final con San Martín de Corrientes bueno mi impresión porque la suelo seguir Eh, indudablemente no, no, no se trata de darles bolas a ustedes porque están aquí Pero indudablemente yo creo que es la mejor liga de esta zona del mundo ¿no? de, de, de esta parte del mundo Y yo creo que indudablemente tienen algo que a mí me gusta ¿no? es el, Este concepto de baloncesto que, que practica que practica la selección es un, Yo vengo de Europa, no vengo de España Llevo muchos años entrando en España Entonces el, yo creo que eh, me gusta porque... Eh, Pienso yo que Argentina está mirando para Europa, no está mirando para Estados Unidos. Y a mí eso me gusta, porque el concepto que yo tengo del baloncesto es el concepto con el que juega Argentina, ¿no? El concepto de pasar la pelota, del extrapaz, de ser generoso, de un pase más, de buscar tiros abiertos, de, de jugar con equilibrio, de no tener tanto el balón en el suelo, a pesar de que ellos tienen jugadores hábiles, ¿no? Para el pick and roll. Pero ese concepto del juego es con el que se juega en Europa y luego ellos tienen una gran... es decir, el hecho de que jugadores que salgan de Argentina aquí hay montones, que hay 7 8 que están jugando en Europa ¿no? y en, en la Liga CB, yo los veo prácticamente cada semana eh, te demuestra, o sea, cuando ellos llegan allí ya suelen ser competitivos, entonces lo cual te demuestra que, que ya han madurado en una, en una buena competición porque jugar en la CB no es fácil ya te digo yo que no es fácil, que tengo 20 años en la Liga entonces eso habla muy bien de eso y hay un tema que me, me gusta mucho y es Lo que estoy viendo en esta camada ¿no? de jugadores y, y en la liga, es decir, el nivel técnico del jugador joven, es decir, se asemeja mucho al nivel técnico del jugador europeo en el sentido ya no solamente de las habilidades técnicas, sino del conocimiento del juego, del conocimiento del juego, es decir, de un jugador que conoce el juego, no es lo mismo jugar a baloncesto que saber baloncesto, no, no tiene nada que ver. Y, y, y me agrada porque los jugadores saben baloncesto, saben jugar baloncesto pero saben baloncesto no sé si, si me estoy explicando, o sea saben leer cuando hay un bloqueo saben leer si le persiguen si tienen que cortar, si tienen que rizar juegan con el tiempo del partido, es decir saben jugar baloncesto uh, desgraciadamente yo creo que nosotros en Panamá tenemos una liga que, que dista mucho de eso y, y eso influye en la formación del jugador